Hola, buen día, público buen día a toda la audiencia. Eh, Marcela, eh, queríamos hablar con vos por el tema de cómo está el conflicto entre los profesionales de la ginecología y las obras sociales. Bueno, eh, Sadov tiene una obra social eh, sindical. Eh, a ver, contanos qué, qué información manejas en estas últimas horas. Mira, la información que se maneja es la que, gracias a Dios, está saliendo en todos los medios, que uh -huh. es que, paulatinamente, están, están pidiendo la reincorporación los ginecólogos al colegio médico, eh, ahí se analiza a ver quiénes son los que se aceptan para la nueva atención, para regresar a la atención de todas las mujeres de nuestra provincia, que eso realmente es un alivio porque es una necesidad imperiosa que tengamos estos profesionales atendiendo por obra social. Eh, Marcela, y ¿cómo fue el caso puntual de, de afiliadas a SADOP? Eh, en estos últimos cuatro meses a partir de bueno de, de, de, del inicio del conflicto ¿Cómo lo fueron tratando de resolver bueno como bien se sabe al, al principio las obras sociales eh, trabajaban por reintegro sí mientras que se había comenzado el diálogo con eh, la asociación y mm. todos los gremios eh, juntos con las prepagas y el instituto de seguridad social dialogaban para solucionar este conflicto Mientras tanto, nuestra obra social, los dos, eh, trabajaba con reintegra, igual que todas las demás, hasta que se llegó a un punto donde esto no se llegaba a visualizar una luz de solución y entonces, bueno, se decidió que ya no se reintegraba más y que las personas, todas las mujeres que debían ser atendidas con el especialista vayan a los especialistas que estaban habían quedado en el colegio médico y, sino en la atención de salud pública. Y así se fueron manejando todas las obras sociales y una de esas fue la nuestra. Claro, bien. Así, que, así se fue tratando de, de, de resolver bueno una situación compleja. Eh, y Exacto. por lo que se ve, parecería que se encamina todo a una solución y, y la vuelta a la normalidad de lo que era antes de noviembre del año pasado. Sí, en realidad este después de, de este conflicto, esta separación que hicimos, que crearon los ginecólogos al armar la asociación, sí. eh, bueno y haberse puesto todos los gremios, que esto es un paso muy importante que se ha dado, donde todos los gremios que tienen obras sociales se unieron junto con el Instituto de Seguridad Social y las prepagas, e hicieron fuerza en común para eh, poder negociar todos por igual con el colegio médico, con el sistema prestacional, como se venía haciendo. Por lo tanto, ahora que reingresan, los médicos se seguirá trabajando de esa manera y este lo que queda a criterio de el colegio médico y la, la asociación de ginecólogos es analizar ellos los valores del nomenclador que habían presentado eh, cómo analizar toda su situación que es personal es entre la asociación y lo, el colegio médico para después cada obra social seguir trabajando eh, junto con el colegio no. Eh, en los últimos días eh, hubo una queja de UTELPA, eh, del gremio docente, de que no había mucha representación de mujeres en la mesa de negociación de, de las obras sociales. Eh, ¿Ustedes salieron a contestarle? Sí, porque en realidad eh, las mujeres sí estamos representadas. Muchas, si vos te, te acercás a las reuniones la mayoría de las obras sociales están acompañadas por una mujer del sindicato o del gremio que estaba ahí sentado, donde eh, luchábamos y poníamos en común esta fuerza. Eh, las chicas de Utelpa, como vos decís, ellas tienen su representación en el Instituto de Seguridad Social, por lo tanto, ellas estaban en conocimiento de esto y también estaban en conocimiento de cómo se iba manejando la situación para llegar a la solución de este conflicto. Eh, las mujeres estábamos, las mujeres eh, hay muchas mujeres en los sindicatos que estaban muy preocupadas al igual que las chicas de UTELPA para llegar a una solución que ahora por suerte se está arribando a la misma, ¿no? Bien, eh, ¿ves eh, alguna otra intención en esto que salió a decir eh, UTELPA o fue una queja? No, yo creo que es una preocupación real, somos ah. todas mujeres y necesitamos fundamental contar con atención ginecológica. Claro. ya sea para el cuidado del propio cuerpo, para prevenir enfermedades y poder seguir este, cumpliendo con todo el plan eh, ginecológico que cada mujer hace eh, anualmente. Claro. Es sí. una preocupación que se comparte entre todas las mujeres de, de la provincia. Eh, eh, sí, porque las únicas eh, perjudicadas en este conflicto fueron las mujeres de la provincia exacto. de la mm, Exacto, exacto. Sí, sí. Bien, bien Marcela, no sé si quedó algo eh, que nos quieras contar, decir, si no, gracias. No, que por suerte ya se están reincorporando, como han salido ya la noticia, uh -huh. varios médicos están volviendo paulatinamente, y esperemos que esto llegue eh, rápido a concretarse, definitivo, así todos podemos seguir eh, volviendo a la normalidad de concurrir al ginecólogo que cada eh, mujer elige para su atención personal. bien Bien, Marcela, muchas gracias, que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.